Pero resulta ser que a mí me tocó eh, el inicio del conflicto magisterial en Oaxaca como ciudadano y como maestro, porque ya dejo los setenta y tantos que vi cómo se eligieron, ahora ya estoy en los ochenta y ya soy un trabajador asalariado y exactamente en mayo del ochenta surge el conflicto magisterial surge la coordinadora de trabajadores surge la coordinadora de plan de Ayala surge la otra coordinadora, surge en todo el país se hace Una ebullición ¿no? Y los maestros al parecer son los que más este, Van a zancadas fuertes este, Tratando de, de luchar por la democracia sindical En Oaxaca Esa lucha de los maestros Que fue muy honesta, muy original En ese momento álgido Salpicó Salpicó las culturas democráticas de los pueblos porque de alguna manera el maestro que ya conocía de los partidos, ya quería meter al Partido Popular Socialista aquí, ya quería meter al Partido del Trabajo los partidos que en aquel momento podían hacerle de, de este de oposición al PRI, el PAN incluso del PAN aquí no se ha hablado hasta hace, hace como 10 años apenas se empieza a hablar del PAN pero en aquel entonces ya ha empezado a hablarse de los partidos políticos y claro que el PRI dijo, no pues cómo va a ser eso si yo soy el que siempre ha estado Bueno, de nadie me había opuesto resistencia hasta ahora que estos machos se empiezan a, a grillar. Que hay partidos. Y así los de Huautla, que ya estaba ahí el PPS, iban a otros municipios a sembrar la semilla del PPS. Aquí intentaron venir a sembrar semilla, nadie los peló. Y este. En esos años, de una década entre los 70 y los 80, un profesor que. a quien estimamos mucho, murió de cáncer nació aquí, pero vivió en el DF toda su vida, de maestro cuando él venía aquí nos hablaba de Flores Magón nos hablaba de Fidel este, de Fidel, no de Fidel Castro sino de Fidel de la CTM ¿se acuerdan? de Fidel Velázquez todo el proceso de, de lucha obrera y campesina pero no nos caía mucho el 20 tampoco, porque él no era un activista, era un profesor Era como simpatizante Del movimiento que vendría en los 80 De la gente Pero que él había vivido con el MRM El Movimiento Revolucionario magisterial De Otón Salazar Él sí participó en los 50 con él En el Distrito Federal, en la sección novena Dice, vamos a este, Organizar una asociación cívica Que se llame Ricardo Flores Magón Que tenga como objeto dice, Conocer la vida y la obra de Flores Magón Que ni yo mismo la hace Decía él, ¿no? Y, este, y vamos a ver qué nos enseñan las gentes que saben de Ricardo Flores Mavá. incluso guardábamos nuestro estandarte mucho tiempo estuvo en el palacio creo teníamos un estandarte así grandote donde hablaba de Ricardo Flores Mavá. y el profesor tenía relaciones con algunas gentes que después llegaron al poder en Oaxaca incluso con Eladio Ramírez López un hombre que todavía este, por ahí suena este, llegó tener relación con él otros más Y así fue como En mi caso particular Empecé a conocer A Ricardo Flores Mavón Por la iniciativa que él tenía ¿no? Y este Quedó esa semillita Y en el año De 1984 Se dio el primer El primer sisma el primer, Vamos a decir que la historia de nuestro pueblo Empezó a transformarse completamente Ese año En el, en el 84 En enero después de, más bien antes de los tequios se nombró al presidente lo nombraron antes de, de diciembre en noviembre siempre se nombra el presidente y quedó un compita y nosotros en nuestra lucha sindical ya llevábamos tres años, ya íbamos para cuatro años, del 80 al 84 ya eh, ya había quedado bien definido en Oaxaca quién era vanguardista y quién era democrático ya eran tres a cuatro años de lucha si los que no estábamos definidos, que no sabíamos qué rumbo <coughs> llevaba el magisterio para el 84 ya sabíamos <coughs> ya, ya sabíamos perfectamente cómo estaban las fuerzas ¿no? lo primero que hizo el presidente municipal fue cerrar la escuela primaria aquí y ahí trabajábamos nosotros, mi esposa incluso el presidente que está ahorita Manuela y trabajaba también yo, somos tres pues los demás compas eran de fuera y otros que andan por ahí Cerró la escuela y preguntamos, nos preguntamos por qué Pues decía que porque teníamos que dejar la escuela Porque no éramos acordes a la ideología del presidente Ni del cura, ni del, ni del director de la escuela O sea que el director de la escuela fue el que movió esa situación De hecho, se sabe que estuvo en la elección del presidente de municipal. O sea, fue un presidente a modo del director de la escuela, que era muy colmilludo para poder este, correr a los democráticos de esta escuela y de esta comunidad. Ahí comenzó la lucha. Fue muy fuerte. Yo llegué en situación difícil. Incluso me preguntaron que si quería yo venir al pueblo, que había conflicto. Y dije, pues que sí. No porque hubiera conflicto, sino porque era un derecho que yo tenía. ya tenía desde el 76 al 84. Yo tenía yo ocho años bregando y Y sí ya tenía yo, este pues, deseos de venirme a establecer aquí, a donde ya tenía yo tres hijos. Ya ya habían nacido de mi familia tres hijos. Entonces, en ese, en ese 84, por primera vez, eh, entendemos que las cosas cambiaron radicalmente en el pueblo. Porque fuimos a Palacio de Gobierno y pensamos que las cosas iban a ser muy fáciles, ¿no? Pues destituimos a este presidente En febrero lo hicimos renunciar Sí renunció Él por su boca dijo ¿Saben que No quiero broncas con el magisterio El sello y las llaves Pero alguien tomó ese sello y esas llaves Y ese era el comité municipal del PRI Por primera vez escuchamos Que había un comité municipal del PRI Después de tantísimos años De ¿no? pelarlo y de no tener ninguna Que no afectaba Ahora sí afectaba Porque el gobierno dijo allá, yo me acuerdo es que el PRI dice no han dado permiso de que renuncie el presidente de van a poner a otro ellos así así iban a imponer a otro presidente de entonces nos reunimos y ya empezó esa, esa asamblea tan simbólica que era en los s ahora ya eran cientos de ciudadanos y por primera vez las mujeres ingresaban también a la fila de la asamblea para participar, y había mujeres participando Incluso la mujer del presidente participó muy fuertemente en esa ocasión. Dijo, por favor, dice, este, mi esposo no puede seguir siendo presidente municipal por razones de seguridad de su vida y no queremos, no nos interesa a nuestra familia estar en, en, en este asunto, dijo la esposa del presidente. Ya había mujeres en la asamblea comunitaria. Ya, si cuando yo estaba de secretario participaban 100 ciudadanos, Ahora ya estaban participando 300 y 400 ciudadanos en 1984. De tal manera que se llevó a cabo un plebiscito en mayo del 84 y nosotros ganamos ese plebiscito y no aceptamos la imposición que quería hacer el PRI. Le ganamos la elección. Incluso este, el PRI la bautizó como la elección de los pobres porque el que pusimos era un tío mío que ya murió porque decía, bueno, este... Ganaron los pobres en el, en el periódico así salió Ajá. Sí, les ganamos creo, Como por 12 personas Pero así contaditas, como semillitas 12 votos fue la la diferencia. la diferencia En 84 Y este en ese 84 nos fuimos a nuestros salones Nosotros a seguir luchando Allá de Cebollín a al, al La Loma No sé si vieron un cerro Ajá. Se llama Peña colorada Ahí pusimos una escuelita De esta escuelita la sacamos una extensión Y unos campos fueron a dar clases por primera vez allá. Mi papá, este así, él todavía caminaba fuerte, ayudó mucho. Porque él era comité en aquel entonces. Tenía a su hija más chica y, y él dijo, no, pues yo voy a ayudar a abrir esa escuela también. Y, y juntó a la gente. Les dijo que había una escuela y que tenían derecho a ir a la escuela. Eso fue como efectos de esa lucha. ¿no? En aquel entonces... También hubo una lucha muy fuerte de carácter religioso aquí. Quiero decirles que yo empecé a leer la Biblia, a la par que era yo un, un activista sindical muy fuerte. No entendí cómo las dos cosas, ah, por esa, por esa razón hablé del cura hace un momento. Que él aprovechó el aprovechó este momento y dijo no, que se vayan los maestros este revolucionarios y sindicalistas. Pero no. Después entendimos que el cura tenía otra finalidad, la de imponer su religión, y para eso tuvo que traer a las, a las, a las monjas. Yo todavía recuerdo que cuando yo estaba en la presidencia de secretario, ¿cómo nos costaba trabajo que el cura viniera a dar misa? Nos pedía guajolote, pollo, unas comidas especiales, y si se le hinchaba no venía a dar misa. Pues casualmente cuando hubo esas luchas religiosas y sindicales, Se vinieron a establecer las monjas desde entonces Hicieron sus edificios y todo Y toda la vida ya hubo sacerdote aquí En este municipio, en este pueblo Son cosas este, coincidentes también con la lucha sindical Pero bueno, este, ese es un punto como más personal, más familiar Que de alguna manera algunas gentes quisieron hacerlo fuerte Y a mí perjudicarme, encarcelarme, colgarme, correrme de aquí Pero yo siempre demostré a los compañeros maestros que mi lucha era sindical y era laboral, y era profesional también. Por más que dijeron que, que yo llevaba la Biblia al salón de clases y todo, pues todos eran este, achaques, no tenía nada que ver con la realidad. Lo que estábamos demostrando es que la situación de pobreza en el pueblo empezaba ya a ser una noticia. De que teníamos problemas sociales muy fuertes aquí por los diferentes casicasgos que en ese entonces ya estaban desmoronando. O sea, en los 80 se acabó el casicasgo más fuerte que hubiera habido de las personas que estaban, pues sobrellevaban al municipio. Son los que se enriquecieron con el, con el café, porque en aquel entonces se empezó a bajar la producción de café. Pues de los asesinatos y matanzas nunca supimos quién mandó a matar tanta gente. porque pues todo era así de que o te callas o te mueres en aquel entonces cuando ya el maestro empezó a hablar sobre todo el maestro que era de aquí cualquiera que fuera que daba su opinión se empezó a ver otra situación como un despertar social de que la gente se acercaba así como llegan esas personas de los cerros a preguntar qué está bien, qué va a pasar o por qué llegaron los jóvenes que andan haciendo no había esa libertad no podías tú preguntar porque de aquí a 100 metros ahí te tapaban ¿a dónde fuiste? ¿a qué fuiste? o sea, se le preguntaba mucho ¿o con quién te juntaste? ¿qué cosa encontraste ahí? y se les intimidaba en los caminos y ya no se podían acercar a partir de ahorita, sobre todo ahorita como ustedes observaron, la gente que fue con ustedes pues se sienten libres pero ellos quieren expresar, quieren decir lo que está adentro de ellos, ¿no? por qué es que este presidente ha usado tanto la represión como nadie lo ha hecho por qué ha amenazado de matar o por qué está dispuesto a matar ¿no? y regreso al tema del dinero entonces en el 84 cuando por primera vez se destituyó un presidente municipal con una convocatoria amplia ya ha habido esos casos pero no ha, no ha tenido convocatoria o sea la gente no se ha interesado en 84 sí porque vamos a decir que los que calentaron o calentaban en la situación eran los éramos los maestros Que éramos capaces de ir hasta cualquier cerro a invitar a cualquier campesino a sumarse para que ya este, despertaran pues y pudieran empezar a hacer gestiones. No tenían agua, no tenían luz, no tenían camino, no tenían escuela, no tenían salud, nada absolutamente, estaban completamente aquí, existía la clínica, la escuela y el palacio. Fuera de esta área no había ni escuelas, no había nada. Entonces a partir de entonces nos empezamos a preocupar, de que hubiera servicios educativos. Entonces, cada, los que son de mi generación saben exactamente en qué día se fundó la Escuela de Agua Iglesia, de San José, de La Peña, del Cebollín, de La Colonia. Menos esta, porque esta, esta escuela es de, del cardenismo, de los 40 es cuando se fundó esta escuela. Pero las actuales participaron en el plan piloto, que son los compañeros que se llaman... Este, La coalición democrática de maestros Bilingües en Oaxaca la Cempio, Ellos son los que tienen a su cargo Esas escuelas donde fueron ustedes ahorita Y estas que son de otra De otra agrupación Pero Ambos son sindicalistas todos ¿no? Y después la escuela secundaria Últimamente ya tenemos el bachillerato que Es un bachillerato Que todavía está Dando tumbos porque no ha definido un rumbo Se supone que Debe ser un bachillerato fundamentalmente que albergue e impulse nuestra cultura, pero hasta ahorita todavía no ha demostrado hasta dónde, ¿no? ya tiene más de 10 años que existe. Entonces, este, de, de cada periodo de 84 hasta ahorita, cada año ha ido aumentando la participación municipal. Y también cada tres años Perdón, cada tres años ha ido aumentando la participación municipal Y también cada tres años Ha ido en aumento la participación Del colectivo Este 2010 Que uh, fue tan tremendo Nos juntamos como Dos mil doscientas personas En un solo espacio Que yo fui uno de los que pugnaron En que no lo hiciéramos así Porque pues iba a ser Una confrontación y así fue ...entonces se vio muy mal que el presidente ahorita que está... ...haya acordonado así con mecate a su gente... ...como si fuéramos borregos, como animales... ...acordonó así para decir... Estas, ...esta gente es mía, ¿no? Yo yo propuse que se hicieran... El, ...el plebiscito se hiciera en diferentes espacios... ...que ellos ocuparan la cancha... ...nosotros la plaza cívica y otros el corredor... ...para no estarnos pegando ahí... ...ni codeándonos, ¿no? Y así se hizo... ...en esa asamblea... ...hace... ...anterior al 2010... creo que fuimos como 1700 personas. Anterior a 2000 este 2007 creo que fuimos como mil como 1300. En el en el 2004 que fuimos como 1100. O sea, yo he visto que ha ido aumentando. La gente este se está interesando más en su proceso y eso requiere una atención pues de todos, ¿no? del gobierno municipal, de la misma asamblea comunitaria, de los hombres y de las mujeres. Sí, este, así, bajo esas palabras que yo voy diciendo, es como yo he vivido la experiencia de mi pueblo. O sea, se ha ido transformando mucho y nosotros no queremos impulsar ni permitir más casicas, sino más bien que los jóvenes eh, tengan acceso a la educación. sobre todo la educación profesional para que el conocimiento pues sea más universal, que se pueda sobre todo tenemos el el este la idea y eh, vamos a luchar de que los medios digitales los niños desde pequeñitos, 4 o 5 años ya puedan acceder a ellos, porque porque es una gran necesidad. Aparte de que puedan Eh, tener ahí otras influencias pero nadie puede quedarse ya atrás ese abismo tremendo del abismo digital acompañado del abismo económico social hasta de este de discriminación provoca mucha marginación o sea es letal pues porque mata a las personas o sea las mata así físicamente porque ya no tienen alternativa es una especie como de que es una especie como de suicidio porque el joven de secundaria Al no tener alternativas se va a México a trabajar. Pues si trabajara y tuviera un buen salario y dijéramos que va a regresar con dinero, ¿no? estaría bien, pero no. Se va a la ciudad a sufrir, a mendigar un salario que ni siquiera es el mínimo y cuando quiere regresar a su pueblo no puede porque ya tiene otros problemas. Ya tiene mujer, ya tiene un hijo, ya se metió en otras broncas. ¿no? Entonces este es complicado. Es complicado el asunto Me fui muy largo No <risa> bien. Este, pues, no sé si ahora nos quiera contar Como más de De lo del presidente actual O sea, cómo es que Cómo es que, ¿es que El proceso Ajá. Cómo está, por qué estamos viviendo esta situación Ajá. Pero sobre todo el, el contexto en, eh, Es decir, anteriormente ya había habido Un conflicto Eh, hace 10 años, ¿no? más o menos En el cual también a, a, había un proceso de caciquil En el cual ustedes eh, finalmente ganaron la presidencia eh, municipal y, y bueno, básicamente eh, sería saber si es esa continuidad de ese caciquismo Si son las mismas personas que ahora están en el conflicto No sé como, si pudieras dar como un contexto antes para Para ver la problemática que hay ahorita. De 10 de años para acá O sea, del 2003 al 2013 Creo que valdría la pena Rescatar otros 5 años atrás Tal vez 1998 Del 98 Que fue una elección Hasta 2013 que estamos viviendo Todas las elecciones de cada 3 años Ya han tenido bien clarito Un fin económico Ya se ha sabido ha clarito Pues que pues que fulanito quiere ser pero por qué porque ya se ya tiene en su mira de que va por un fin económico. Nosotros cuando estuvimos en el 2005 y 2007 también nos tacharon de, de ir por un fin económico. Pero este ahorita les voy a platicar algunas cosillas que hicimos que a lo mejor fueron buenas, a lo mejor no, pero finalmente esas los que fueron atrás de nosotros las retomaron. Y, este, y algunas dieron resultado En 98 Hicimos una asamblea <coughs> Para que gobernara 99, 2000 y 2001 En forma muy particular La verdad este, Pues yo he tenido como una especie De que adivino las cosas Pero no las digo No me ha interesado Hasta los 2000 fue cuando de alguna forma este, la organización que ya teníamos Nos empujó a ir al Palacio Municipal, antes no Entonces en 98 este, el clero se metió muy fuerte La iglesia católica se metió a hacer un grupo de gente Para los intereses de la propia iglesia Yo le decía a mi papá, bueno pero bien Aquí el obispo qué cosa quieres y todo al pueblo le sirve Dinero pues no tiene este pueblo como para que diga le van a llevar dinero No pues... simplemente es política les decía yo entonces este un cura impulsó la candidatura de un ciudadano y la ganó la ganó sin embargo nosotros quedamos así turbados porque empezábamos un proceso comunitario que se llamó el consejo indígena entonces en el consejo indígena desde el año 92 hasta el año 98 veníamos recogiendo ideas De algunas gentes como Benjamín Maldonado, Carlos Beas, en donde en donde veíamos que lo que ellos decían aplicaba a nosotros, que hablábamos idioma, teníamos asamblea, teníamos comunidades, y que de alguna forma este, eso hermanaba a la asamblea. Y en 98, ¡pam! Nos truncamos. ¿Tenía, ¿Tenía contacto con Carlos Beas y la UCI Son Niños? Sí, sí, sí, teníamos contacto desde entonces. Porque casualmente Veas y otros más Ayudaron a fortalecer lo que es la Coordinadora Estatal De Productores de Café La CEPCO en Oaxaca Entonces aquí también permeó porque esta organización Que está aquí ahorita Pertenecía a, ese, a esa lucha De productores de café Pero al mismo tiempo eran Conocimientos de la comunalidad Y quedamos en 98 Truncados así Porque primeramente no Nos pusimos a trabajar para la elección. El presidente municipal descuidó esa parte. No nos llamó, no dijo vamos a hacer una asamblea, qué vamos a hacer, sino que él este se fió de su poder, decir que él lo que él tradicionalmente lo que hacían antes los presidentes, que ¿no? ellos elegían al presidente. En esa vez vamos a decir que le comieron el mandado y nosotros quedamos truncados. Y ahora qué hacemos? Nos costó mucho, nos costó mucho y este y solamente por el esfuerzo de 1997 que La marcha que hicimos a, a México por Flores Magón, que le llamamos La Ruta de los Magón, esa fue la que nos salvó un poco en 98, 99, porque aquí en, en esta bodega se hizo, bueno, en todo el municipio se hizo un ejercicio democrático que se llamó la, por la autonomía indígena, algo así. Entonces vinieron muchos internacionalistas, pusimos la radio comunitaria, probamos el internet y otras cosas que ellos traían a enseñarnos, ¿no? Y así fue como sobrevivimos. Me acuerdo, como dato curioso, que cuando cuando vino en 99, ya gobernaban estas gentes, las gentes que ellos decían. En 99, cuando este, vinieron los compañeros este, zapatistas a hacer una encuesta, así se llamó esa, ese movimiento, me parece. La encuesta o de otro nombre. Consulta. La consulta nacional. El presidente nos mandó a llamar, fuera de toda lógica. y nos dimos cuenta del error tan grande que habíamos hecho de aceptar que ellos gobernaran pues por no poner las pilas nos mandó a llamar a este en, en son de paz y dijo saben que este pues yo estoy de acuerdo que venga la consulta dice pero no sé nada de ese movimiento ustedes son los que están empapados de esa lucha ayúdenos a recibirlo y a organizarlo pues nosotros prácticamente abordamos el tema y nos hicimos cargo de los compas, ¿no? en todo el proceso que estuvieron más de una semana estuvieron aquí Y a mí, pues yo me sorprendí, dije, no, pues, la verdad que sí estamos muy mal, ¿cómo es posible que esta gente no esté gobernando, no? Pues no tienen nada en la cabeza, simplemente iban a lo del dinero, y eso fue lo que hicieron, hicieron obras nada más y punto. Tanto así que el síndico que fue entonces, es un campesino que no habla muy bien el español, poco habla español, él asegura que ellos son los que hicieron más obras en toda la historia del municipio. Pues si le digo hicieron obras y de qué sirven esas obras y... pues no te dan ninguna, ningún conocimiento ¿eh? o de qué, a ver, la luz pues no, ahí están los postes pero pues para qué sirve o sea, cuál es la finalidad de, de tener energía eléctrica ¿no? entonces ahora entendemos que pues las condiciones que van, van teniendo efecto por los bienes y los servicios pues van de acuerdo al desarrollo de, de los pueblos entonces en 98 al 2000 y tantos, eso pasó pero ellos ya tenían al salir en 2000 y tanto, en 2001 ya ellos de la presidencia, ellos ya tenían otra vez el esquema caciquil. Estábamos regresando, y así ya no era con pistolas y todo, pero ahora, ahora era con dinero, en 2001. Y este, les costó trabajo decidir quién iba a ser el presidente municipal. Por parte de nosotros, yo estaba encabezando ya el movimiento del Consejo Indígena, Entonces decidieron que yo fuera el candidato del año 2001, del año 2000, perdón, 2001, 2002, 2001 fue la elección, para entrar en 2002, 2003 y 2004. Pues este, ahí fue el primer conflicto fuerte que tuvimos, dado que nosotros al perder la elección, le pedimos y solicitamos en forma de costumbre al presidente que hiciera el favor de tomar los cargos que también teníamos nosotros para que se integrara el cabildo y ellos dijeron se pusieron de acuerdo en una mesa en ese momento y dijeron que no que nosotros teníamos tenemos que aguantarnos y en Mazateco, en el contexto Mazateco eh, invitó a los ciudadanos de que, que se desprendieran de las cadenas que tenían atadas con nosotros y que se sumaran a ser un solo pueblo la gente lógicamente que era, como nuestro proyecto era muy diferente Era un proyecto comunitario La gente entendió que no iban a poder trabajar con ellos Dijeron no No vamos a aceptar, vamos a luchar Entonces tomamos el palacio Todo el año 2002 No le permitimos gobernar a esta gente En mayo de ese año Hubo muchos conflictos A mí me lastimaron el ojo Este El llamado Un líquido que tenemos aquí Dentro del ojo se me Se lastimó Y el año 2003, al año siguiente, me quisieron matar, me dispararon aquí en, un, en el, cerca de un panteón donde tenía yo mi, mis apiarios, más bien mi apiario fui a visitar las abejas ese, ese día y me dispararon la escopeta. Entendimos perfectamente que la cuestión económica era bien clarita porque las empresas que estaban entrando eh, les preguntábamos de sus trabajos y no nos daban información. Pues pensábamos que estos cuates descaradamente estaban usando el dinero al grado tal que sus propios aliados se desligaron de ellos y se sumaron con nosotros dice no no no pusimos a esta gente para que nos robara de, sino para que gobernar así que sí los queremos para afuera dijeron en 2002 en 2003 pues me dispararon y por esa situación el Congreso ya de tanta presión que hubo se vio obligado a desaparecer el Cabildo lo desapareció pero porque iba a haber muertos Dado que yo estaba en el hospital y ellos aquí en el pueblo habían habían amarrado a tres a tres gentes para degollarlas. En caso de que yo muriera, también ellos iban a perder a esas tres personas. Entonces, este el gobierno dijo, no, no va a morir nadie, mejor quitamos al presidente. Bueno, pero ya el PRI que ha gobernado siempre en acá 98 y este 2000, protegió a esos del 98, impunemente. Protegió también a los del 2000-2004. Y en ese inter del 98 al 2004 Siéntate carajo Se ha preso A un expresidente municipal Por el delito de que En los límites que señalé en la mañana ¿vale? Nos convocó Para hacer un techo y limpiar Limpiamos el límite ¿sí? Ese fue el delito Que él tuvo que soportar De despojo y de daños En propiedad ajena y estos canijos que gobernaban estuvieron felices de que nos desviáramos nosotros por ahí nos desgastamos como asamblea, como consejo para ir a la cabecera distrital y sacarlo de la cárcel nos confrontamos con la misma, con el mismo penal y logramos que la juez le aflojara y lo sacara de la cárcel quitándole el, este, el delito de despojo el de los daños lo pagó con una fianza Que 10 años después, estando nosotros en el cabildo Le ayudamos para que ya saliera libre Completamente de los cargos que tenía Su proceso duró entonces Duró 7 años ese proceso de este compito Que ahorita está con el presidente municipal Es su hermano, ese desgraciado Entonces eso fue hasta el año 2004 Ya en 2000, 2005, 2006, 2007 Pues este sucedió algo más raro Aquí sí se puede dejar en entredicho, cuestionar muchas veces eh, los perfiles de las organizaciones democráticas, incluso de COMPAS. Ustedes han escuchado del Comité de la Defensa de los Derechos del Pueblo, la CODEP, ese comité. No sé si Samuel Hernández sabía exactamente quiénes éramos nosotros, de dónde veníamos y qué hacíamos. O nada más quiso meterse aquí y someternos, porque... verbalmente así lo dijo, los Xochitlán ya es de nosotros, dijo. Digo, pero una persona así no puede expresarse así un luchador social que diga ya es de nosotros, ¿no? Resulta ser que investigamos así hasta dar con de dónde vino, de dónde originó eso y logramos encontrar el hilo. Un abogado, un joven abogado que su padre es, nació aquí. De hecho es mi tío ese señor Tuvo la suerte de que Samuel Hernández lo contratara como su trabajador Al tiempo de que su papá se empezó a relacionar con la gente que estaba dolida de los que quedaron en el cabildo anterior Pero porque nosotros le tomamos la presidencia, nos dispararon y todo ese rollo y que les ganamos esa parte Se volvieron a liar, pero se aliaron en Oaxaca, allá se juntaron en la ciudad de Oaxaca como unas 20 o 30 personas que viven todas en Oaxaca, incluso se llamaron el grupo Oaxaca, así se llamaron, entonces Samuel Hernández sin preguntar qué iba a hacer, a dónde venía, este, entró en el, en el escenario, lo fueron a ver y nos echaron toda la maquinaria de, del CODEP aquí, incluso metieron gente así, este, así como llegaron ustedes, también llegaban ellos, pero llegaban con machetes, con tapados en la boca, con palos y todo y amedrentaban, hicieron dos marchas una vez pasaron aquí como 700 gentes en la marcha y convocaron a todo el pueblo Samuel Hernández al final logró abrir un poco la brecha a San José que avanzó como dos kilómetros in inició una obra de agua potable en San José, Buenavista también ahí pero dejó este a los compas, los abandonó después de que los llevó a Chiapas a cursos Allá en la selva Los llevó a tomas de tierras No sé si en el estado de Puebla o algo así O sea Vamos a decir que los compas este, aprendieron mucho en, en un lapso De poco tiempo Varios líderes de aquí, de las comunidades Fueron llevados por el CODEP a sus territorios Él sí que tenía dinero para hacer eso Cuando perdió la elección Desapareció Abandonó todo su proyecto aquí Abandonó a sus compañeros Y quedaron así los del CODEP volando se decían CODEP cada domingo cada este jueves pero ya no los atendían al perder la elección Samuel Hernández en 2004 y ganarle nosotros y todavía con el riesgo de perder nosotros esa elección porque el consejo no estaba muy unido la asamblea comunitaria de entonces del 2004 había una decisión que la lideraba un señor que se llama Nicanor Ríos cuando subimos a la plaza a, a pasar la lista ganamos este, ganamos la lista éramos mayoría por lo tanto pudimos este, poner al presidente de la mesa de los debates, porque él es el que determina la elección, el presidente de la mesa de debate. entonces ganamos ese espacio nosotros y el CODEP perdió desde ese momento desde el momento en que una asamblea gana la presidencia de los debates pues ya ganó casi la elección porque nada más es el paso de la elección pues nos aplicaron el desgaste Orador tras orador Porque esa fue la, la táctica de Samuel Hernández ¿Como cuántos oradores pasaron esa vez? Como 10 oradores Ponle de a media hora cada uno Cuando vimos ya no estaba Don Nicanor y su gente O sea, esta persona que que teníamos problemas Se llevó como 200 votantes De a poquito Y Samuel se dio cuenta de lo que había hecho Y ya dijeron, pues ahora sí vamos a elegir No hombre, la salvamos Como por 60 votos Después de que éramos cientos de gente. Éramos que en esa vez participamos con. como mil doscientas, mil trescientas personas, pero éramos muchos. Por poco nos ganan. Entonces estaba.. Ah pues entonces vino este. Julio, ¿te acuerdas de él? El que estaba en la radio. Ah, claro. sí, Julio, sí, sí, sí. Julio, Julio, el Julio, este también Se vino. Se parece mucho al gordo, También vino este, ¿quién me fiesta, no, Matías. Vino Matías, Julio, vinieron como cuatro, vino David también. David. Porque Manito. Samuel les dijo a esos camas: vayan sí. a los achitlanes porque ya gano, voy a ganar la elección. Así les dijo. Oye, ¿qué crees ¿Sí que venimos así? Dice: aterrorizados porque, pues en México, Samuel nos aseguró que ya la elección ya está ganada. Pues mañana se va a saber, le digo que llegaron un día antes. No, y la verdad que casi nos ganan la, la, la elección, esos amigos. Y este se fueron de aquí, se fueron de aquí. A Samuel Hernández lo encontré hace dos años en el COA, en el COA, porque así se llama nuestra, una unión que se hizo en Guajata. El COA es la coordinadora el... guajateña de, sí, de organizaciones autónomas. Ahí, también está, oído, ¿no? Ahí está Alejandro. Eh, nosotros somos de la UNTA. Joel se llama El Compa y este, últimamente este Samuel pugnó porque se echara a andar un proyecto de evento que se llamó La Transición La Transición Democrática hasta ahí participamos, fue en el mes de diciembre en Oaxaca en el Salón de Convenciones pero no sé que alguna cuestión hubo ya entre ellos y en esta ocasión dijimos que el COA no iba a participar en conjunto en este año electoral pues cada quien está participando pues he encontrado a Samuel porque ni siquiera lo conocía yo físicamente y me he dado cuenta que el CODEP pues no, no tiene eh, digamos, esa línea de, de conducta y de pensamiento que tiene no es la que nos viene a enseñar aquí de golpearnos, de jodernos o de querer matarnos sino que tienen otra tienen finalidades sociales pues no, ya bien, y ya jamás entendí por qué habían actuado así, posiblemente se dejó engañar, llevar y de alguna manera cuando vio que se perdió la elección, aquí pues abandonó su proyecto, pero eso fue lo que nos pasó en 2000, este, 2004, 2005 2006, 2007 si son las mismas personas, no son las mismas personas, pero es la misma idea es la misma idea nosotros, bueno yo he pensado que ante ante la ineficacia de la discusión, ante la ineficacia de este del debate, este presidente municipal ha optado por Gol el Gol. Y pues este haciendo un análisis de la personalidad del compita, entendemos que pues no, no está muy comprometido con ningún movimiento social. No ha estado jamás comprometido. A pesar de que es maestro Ahora entendemos muchas cosas De por qué Su intolerancia hacia el movimiento Por qué su intolerancia hacia el debate Él no puede soportar media hora De estar discutiendo un asunto Sino que a él lo que le interesa Es de que sus negocios ya Necesitan su atención Ya son las dos de la tarde Y que estaría en el, en el otro negocio Porque para él ser maestro No significa ningún negocio Ni, ni le da el sustento, ¿no? A pesar de que de ahí comemos, de ahí vivimos, de ahí educamos a nuestros hijos, de ser maestros, para él no, no tiene significado eso, ¿no? O sea, él no, él no estuvo en el movimiento magisterial. De... Sí ha estado, sí. toda la vida, pero ha estado así de lejito, ¿no? ¿Y? No acepta ningún cargo sindical, si lo ponen, no, pues él pone sus condiciones de que nada más un día va a atender o va a atender en tal caso. ¿Y cómo es entonces ya después, este, esto último que tiene? hace rato, cómo es que llega finalmente a... Ah, hay un elemento extraño en este, en este proceso que estamos viviendo ahorita eh, Nada más hay que visualizar bien Cómo se mueven las piezas Y encontramos que el elemento extraño Es un, una, este, el, un pensamiento mestizo Que viene de la ciudad Que ese pensamiento se hace profesional Este compa es... este. Tiene una ingeniería una licenciatura en medio ambiente que la cursó aquí en el estado de Oaxaca pero es de la ciudad de Puebla. Este compa se hizo yerno del presidente hace como unos cuatro años. Se hizo su yerno. O pues sea, mi sobrina y este compa se vinieron de la UMAR, de la Universidad del Mar de, de allá de Pochotla, de, de la costa. Y vinieron en 2006 me parece y Pues la simpatía que yo siempre he tenido Por los estudiantes Y sobre todo si era mi sobrina política Pues yo le dije Pues ay, hagan aquí lo que tengan que hacer Dieron muchos talleres Motivaron mucho a los niños, los dos Y de repente ya estaban trabajando Después de titularse, ya estaban trabajando aquí Ese jardincito Que está en la entrada de Flores Magón Lo diseñó David Tello Delgado Que es el, el elemento extraño ¿Te que te tenemos aquí. Esta, ¿no? Ah, sí, es un ¿No Él lo diseñó el parquecito que está ahí arriba también le dimos chance de que lo rediseñara ¿no? iba bien hasta que se dio cuenta de que estaba pisando en un terreno fértil, porque el presidente que le topó pues era un tipo que se prestó lo puso de su asesor municipal de Inmediato hizo lo que jamás debió haber hecho le dio poderes, más allá de lo que un asesor puede tener como poder casi era el presidente municipal este ...profesionalmente hablando... ¿no? ...si el presidente no se defendía o no podía proponer... ...él es el que él proponía, él hacía los documentos... ...estaba yo revisando en el internet... ...y el, el plan de desarrollo 2008-2010... ...él le pone como autor... ...la autoría es de David Pello Delgado... De él, ah, ...y de su esposa... ...o sea la sobrina que yo digo... ...la hija del presidente actual... ...la autoría del año del plan de desarrollo 2008-2010... ...ellos se ponen como autores... ...entonces... se fueron bien fuertes sobre ese presidente municipal y se malearon y aprendieron que hay muchos dineros y que se pueden hacer negocios ilícitos fuertemente estando en un ayuntamiento. Porque Manuel Cepeda, ¿qué había dicho? Que no iba a ser presidente, que no le interesaba. ¿Es que yo sé alguna vez eso? Si ¿Sí conocen a Raúl, es mi hermano. Es el que me sigue a mí. Bueno, somos camaradas. De la vida. Y este... Manuel decía que no le interesaba eso, porque lo distraía de su estado, y porque ya dije que ese amigo pues no, no soporta estar en otros negocios si no son los de él. ¿no? Sin embargo, se sabe que David Tello lo impulsó, lo convenció, que le dijo que era el momento de que fuera presidente municipal. Entonces David Tello convenció a sus hermanos también, para que sus hermanos convencieran a este señor de que él iba a ser el presidente municipal. La campaña que hizo este personaje fue una campaña muy oscura Porque este, se valió de desprestigiarme a mí Bueno, ¿y por qué a mí? Porque yo en la campaña de 2010 que él hizo Yo era el representante legal de la organización De hecho, soy el representante legal desde el año 2009 Y por los factores que estamos atravesando Me ratificaron en 2011 los compañeros entonces sigo siendo el representante legal de la organización ¿por qué viene a colación esto? porque él quería desintegrarnos a nosotros partirnos en diferentes partes a la organización porque la veía como un peligro de que le íbamos a estorbar para su campaña mi esposa le dijo ¿pero por qué no nos hablas a nosotros siendo tú nuestro familiar? o siendo tú mi hermano Cuando me has ido a visitar que quieres o aspiras ser presidente municipal? y este pues no hizo caso porque el elemento extraño era más fuerte que toda la comunalidad que todo el diálogo de la comunidad más fuerte David Tello en su pensamiento mestizo de dominar la fuerza de él decía es fácil, se compra a la gente esa expresión la escucharon muchos compañeros se compra un dinero y con eso vamos a ganar la elección y al parecer que así fue como ganaron la elección porque legitimación no tiene. La asamblea comunitaria fue de 2.300 personas. El presidente en turno, por eso tiene problemas, pues, porque él juntó 240 personas, nada más. Él se, él se dijo ser del partido Convergencia y otro tipo que se dijo ser del PRD. Puso 240, puso creo que 200, ¿no? 180 Y otro Que se dijo ser del PAN Le puso como otros 200 Total que se aliaron, se se aliaron se como 800 personas en ese grupo Pero el presidente no tiene gente O sea, no tiene gente Si tú ves y te encuentras 20 personas Que te digan, oye, ¿a dónde vas? y ¿Por qué vinieron? Y esas cosas, no vas a encontrar nunca eso Al menos que los llamen A 20, a 30 gente digan, tengan una escopeta cada quien, tengan un tablete cada quien, llegaron esos hijos del maíz les vamos a hacer esto. Pero no va a poder convocar a la gente porque no la tiene. No tiene, si ahorita se pone a, a anunciar que se reúnan, no se va a reunir la gente, porque no tiene gente. Pero, eh, me, me salta un poco la curiosidad en cuanto a que el, el, los partidos que utilizan son partidos de izquierda, PRD, Convergencia. no eh, en este sentido bueno como un paréntesis qué pasó con el PRI ah eh, en la en la contienda ya vamos a la contienda participaron tres este tres bloques nosotros que no tenemos ningún partido siempre bueno desde 93 ¿no? cuando tú entras en 93? Sí, o 92, nos asambleas de 93. Desde 93 nos definimos como sin partido nosotros. nosotros este los de las sierras, ¿cómo se llaman compitas? dónde está, pues donde está oído precisamente. Chanica y un Esa municipio de, de, de la Mixteca nos definimos, curiosamente coincidimos en no a los partidos en 93, ya lo apareció con su ley de usos y costumbres en 96, 97 y ya nos colamos ahí de que teníamos derecho como asamblea. Sin embargo, en 2010, <coughs> estos se llamaron Convergencia, Pan y PRD se juntaron. Y el PRI se juntó aparte. Hola, amiguito. Sí, está mañana. Sí, está mañana. No sé, sí, ¿verdad? Sí, mañana. Sí, Sí, Sí, ¿verdad? Estamos todavía con las nueve O sea, hasta. O Órale, sí. hermano. Sí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sí. Entonces, el PRI, que, este, que ahora está con nosotros, es ¿sí? el Ellos se definen como... ¿Jaco? Ellos este, se agrupan en una organización que se llama Tierra Fértil. Los acompañan unas gentes de la ciudad de Puebla y les ayudan a, este, sobre todo, a impulsar proyectos productivos. Por eso están agrupados fuertemente, porque se sí han logrado bajar algunos proyectos importantes. de apoyo a la vivienda y otros más pero de forma política este se acomodaron más con el PRI esos compañeros de tierra fértil, son nuestros compañeros fueron los compañeros en 98, fueron los compañeros en 2002, fueron los compañeros en 2004 o sea son compas que se salieron de UCOCA los que estamos ahí y ellos formábamos todo ese grupo Pero estos amigos, el líder al tener al, al saberse que podía liderar Dijo, no, pues yo me no voy por, una, por otra parte Y se fortaleció buscando al PRI Para que le diera la oportunidad de ser candidato Y sí, lo cortaron Nosotros no le dimos importancia Bueno, yo al menos no le di importancia a la elección Hasta que los compas dijeron ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues Manuel nos está golpeando muy fuerte Entonces los compañeros no van a El día de la elección no van a saber qué hacer ...van a pensar que los abandonamos... ...que no tenemos proyecto... ...o que simplemente nos vale... ...nos vale el proceso... ...entonces nos agrupamos... ...apenas dos meses, septiembre y octubre... ...el presidente empezó desde enero, febrero... ¡majo, dijo... ...y el compa que representaba al PRI... ...también él estaba agrupando gente... ...y al parecer los dos se nos vinieron a nosotros... ...o sea, los dos grupos como tijera... ...nos querían cortar en pedacitos... ...los dos grupos... ...y nosotros dimos la batalla... y en dos, en dos meses logramos juntar casi 600 personas, pero nada más nosotros, como le pusimos Frente por la Paz, ese fue el nombrecito que le pusimos a nuestro, pero no teníamos nunca hicimos compromiso con ningún partido, ellos se llamaron Tierra Fértil, y aquellos se llamaron, como Gavino le puso a su proyecto de unidad y progreso, así le pusieron también a esos tres partidos, y les dimos la pelea y se sorprendieron de que hubiéramos juntado gente en esa, en esa vez, Prosigo porque ya es la respuesta Nuestro compañero Fernando Que era el que Era nuestro candidato Como a esta hora yo ya estaba a punto de Irme a la cama Porque yo allá en el palacio, en la plaza eh, Nos preguntó Nos cuestionó a varios Dice qué hacemos, perdimos la elección Pues hay que someternos digo, Porque somos pacificadores No dicen, pero dicen los compas del PRI Que hay que desestabilizar la asamblea Para impugnarla. Pues aviéntense el boleto, digo, si ese cuate. Yo estaba muy confrontado con ese compa. Ni siquiera nos saludábamos. Le digo, si se van a aventar el boleto ustedes. Si la van a aguantar, les digo, ya saben la pesadilla que viene. Y finalmente nuestro candidato este, se sometió a la asamblea. Pero desde ese momento le hablaron al presidente, que quedó, a este que está, que por favor los integrara. Que no los dejara al abandono Pues porque les había dado la colita Les dio del cabildo Ellos tenían derecho por la fuerza que representaban A tener un espacio importante De las regidurías Pues todo ese día y esa noche fue Como a esta hora ocurrió De que en la reunión que tuvo el candidato De nosotros en su casa La gente se inconformó y dijeron que no estaban de acuerdo en nada Y Alfredo que se llama el compañero Había mandado un mensajero en el mismo tenor De que tampoco ellos estaban de acuerdo Que que se iba a hacer Y así anduvieron deambulando como 15 días Bueno, como ocho días O sea, iban y venían entre ellos, ¿no? los grupos En el caso de nosotros como organización Pues ya habíamos hecho nuestro trabajo Habíamos impulsado el candidato Habíamos logrado este, tener una representación digna en la asamblea Y ese era nuestro papel Teníamos que seguir en la lucha Porque no era la oportunidad de combatir Porque no teníamos las condiciones No había unidad, pues Este compa con el PRI estaba muy separado y nosotros muy separados, así que no era cierto que de momento pudiéramos luchar, fue hasta los ocho días o 15 días cuando dijeron, tenemos que unificarnos, y todavía le pidieron al presidente juntos, las comisiones ya unidas, fueron y le rogaron así, que por favor no desestabilizara más, que permitiera que se integraran debidamente. ...que a uno le tocara la sindicatura... ...y a otro le tocara la regiduría de Hacienda... ...y serían muy felices... ...pero como David Tello es el elemento extraño... ...este personaje es un poco... ...su vida es oscura... ...porque ni siquiera físicamente la vemos aquí... ...o sea no es mazateco... ...no es de nuestra comunidad... ...no es nada pues... ...simplemente es el que está atrás del presidente... ...él determinó que no... ...mi madre les dijo... ...lo que ya está, ya está... ...y de inmediato como a los 15 días metieron un tractor... fueron a hacer un tequio, el tractorista fue a hacer un tequio, la empresa pues, y eso molestó mucho más a la gente, de ¿eh? cómo era posible que ni era presidente, y ya estaba intimidando con esa situación, y así comenzó a gobernar, el primero de enero le tomaron el palacio, y del primero de enero hasta ahorita, ha sido que David Tello, el primero de enero de 2011, cuando entró, le tomaron el palacio, este... En mi caso muy particular como activista Yo me dispuse a apoyarlos bastante, bueno, bastante fuerte Y por, como, no se, como no se veía que avanzaran las gestiones Tomamos las carreteras de Puente de Fierro Tres días Casi nos confrontamos con la gente de Huauta de Jiménez Porque nos atrevimos a cerrar el domingo que es el día de plaza Sin dejar pasar ni un carro Las mercancías se iban regresando y nos tomaron demasiadas fotografías y estábamos muy tensos porque no había ninguna respuesta hasta que llegó un agente de gobierno, dice pues ya estoy aquí, queremos que desalojen la carretera porque hay pláticas correcto de parte de quien, de fulano y tal entonces estaba un supersecretario, entonces Benjamín Robles Montoya que a la siguiente semana nos atendió El día 24 y 25 de enero estuvimos ahí. Las tomas de carteras sucedieron el 19, 20, 21 de enero. Para 24, 25, 26 y 27, esos cuatro días fueron fuertes en Oaxaca porque se firmaron acuerdos con el presidente municipal en donde aceptaba toda la petición que los compañeros le habían hecho. ¿Qué necesidad había de pasarse enero? Si sí, él le habían hecho la petición de que los colocara en su cabildo. Y él dijo, bueno, está bien, los voy a colocar. Al siguiente día, para ratificar ya las firmas, resulta ser que cambió la jugada. Los compañeros se confiaron, nos confiamos, nosotros no. Los comisionados éramos como cuatro o cinco nada más, los que encabezaban los grupos. Él llegó como con 20 gentes. Y esa noche cambiaron las condiciones. Dijo el, dijo el, este, el gobierno que, aparte de la minuta del día anterior, había otra. La sacaron bajo la mesa y la pusieron ahí. ahí decía que el tesorero municipal lo iba, a, lo iba a poner el presidente que el secretario municipal ya estaba este, ratificado entonces ellos se quedaron así ¿qué hacemos? Y yo les recomendé, digo, las responsabilidades de ustedes tienen que decidir deben de firmar, digo, porque si nos regresamos al pueblo con otra cosa pues vamos a tener que resistir mucho más dice, pero no estamos de acuerdo, dijeron los dos tanto uno como otro los compas y salimos afuera al zócalo del palacio y ahí íbamos cruzando una calle cuando uno de los compañeros recibió una llamada de esa persona de Robles Montoya digo saben qué o regresan cabrones o les aplico todo el peso del Estado esas palabras que estoy diciendo así textualmente Ajá. las dijo o les aplico todo el peso del Estado dice así me acaba de decir no y digo pues que viene parte la línea O sea, quiere decir que eh, los iban a acusar por cerrar las vías de comunicación. De cualquier cosa. Sí, no, no dejaban sé. de hacer presión allá. Eh, si es que no aceptaban firmar esa minuta allá, ¿no? que era la del secretario y la del tesorero que sí. habían impuesto, que eso no se había tratado jamás. Eso se iba a tratar cuando ya estuvieran instalados ellos allá. Se supone que así dice la ley, pues. Que en sesión de cabildo solemne Toman acuerdos y nombran al secretario Nombran a los funcionarios Pero ellos lo hicieron desde Oaxaca Entonces ellos lo vieron que no era así Y dijeron no Entonces este, yo tenía que estar en Oaxaca Ellos se vinieron ya a nuestro pueblo Y yo me quedé Al tercer día, el 27, me agarraron y me encarcelaron a mí Fue algo que lo midieron O sea, lo midió el presidente Lo midió David Tello Lo midió este el gobierno del estado porque sí lograron su objetivo. En el momento en que me encarcelan a mí, me mandan muy lejos, donde no puede llegar muy fácil la familia, está mi Aguatlán. Es una cárcel de alta seguridad. Hasta allá llegué. Y cuando ya tenían ellos que venir aquí a trabajar, hubieran o no hubieran firmado la minuta de, del secretario y del tesorero, perdieron esa oportunidad. Yo no sabía lo que pasó aquí. Resulta ser que cuando ellos estaban aquí, el presidente les dijo vamos a abrir el palacio, fue como el 28, ah no, fue creo que el 28 o 29 de, de enero, pero yo ya estaba en la cárcel y ellos dijeron no, hasta que sale el compañero, no, pues apenas había caído al bote, entonces él les siguió, para el 7 de, para el 2 de, de, de febrero, no sé si les contaron, que allá ahorita fueron, que entró el ejército ahí a sus sí. casitas, No, esos entraron a las casitas de los compas Intimidaron, levantaron colchones Lo poquito que tenían Y eso este, ¿sí? Y eso molestó a la gente En vez de obedecerle al presidente De empezar a trabajar, se levantaron más Y por poco Creo que había una tragedia el día 7 de enero Fue el lunes Un día de tequio Pero el presidente también midió Con sus ejércitos y su policía de que nadie se lanzaba a hacer algo, o sea, no tomaron el palacio ni nada, sino simplemente le reclamaron lo que estaba pasando. Eso aprovechó el presidente para el para que el 14 de febrero les diera su día de la amistad aquí en, como de aquí a tres kilómetros Ahí en un punto medio estaban los compañeros haciendo trabajo y ahí los fue a apedrear Los lastimó gachísimo. Los yo estaba en la casa y así se la fue llevando. Yo salí en abril, yo salí en febrero. Y en marzo fuimos al palacio Ahí yo me, yo tenía una cámara Que finalmente me la arrebató este cuate En otra confrontación ahí Y tomé muchas fotos en esa ocasión Éramos como 400 Éramos muchos Incluso cuando ya su, su yerno David Ellos se acercó con la gente con palos De repente yo tenía Yo tenía otra imagen de ese señor No del presidente Yo pensé que de repente tenía algo adentro de que. algo ciudadano ¿no? que pudiera convencerle, pero no. Desde entonces me di cuenta que estaba en una ruta fuerte y que lo que le interesaba era el poder. Por el poder. A la comisión que estaba negociando En la oficina de él, yo le dije, este, llévense a mi cama en cámara y enséñenle al presidente esta imagen donde ya David Tello y su gente ya vienen con palos. Pues dice que se la enseñaron, pero le valió. Más bien salió al balcón a ver si efectivamente ya estaba su gente Y sí, sí estaba su gente No sé si cuando se hizo aún en el extremo Les dio la orden de que atacaran El asunto es de que a la media hora nos dispersaron Y lastimaron otra vez a muchos compas Y así nos la fuimos llevando Para el mes de julio Ya habíamos logrado este, que el Congreso interviniera Para que se integraran los compas Pero todo ha sido ese... Esas, esos este esos encuentros han sido más bien desencuentros porque en el mes de julio de ese mismo año nos volvieron a encarcelar a mí y al, ahora vol, ahora encarcelaron a este compa al del otro grupo por supuesta toma de carteras del mes de enero del del veintitantos de enero que tomó la cartera llegó la federal nos encarceló y otra vez volvió a quedar el punto en un asunto muerto porque de pronto se vio que yo era el que estaba más interesado pero a mí me encarcelaban y a los compas realmente que eran los que reclamaban en su espacio pues ellos los dejaban a un lado, hasta que el presidente ideó ponerles también una averiguación previa falsificada, pues con testigos falsos, y así es como nos ha traído hasta ahorita y en este proceso este en el juzgado octavo de Oaxaca tengo que ir a firmar cada mes en Oaxaca, en Huauta tengo que ir a firmar dos procesos que están en 23 y el 4 y Jacob, mi hijo, tiene que estar firmando el proceso 1 del 2012 total que entre los dos llevamos cuatro procesos que hay que estar firmando independientemente que nuestro compañero Pedro está encarcelado o sea, ha sido una persecución tremenda y absurda y ya lo que pasó el 20 de noviembre pues ya es el colmo el hecho de que él se haya enriquecido es algo así como que tomas un desayuno muy rico pero te chilla la panza cuando terminas porque no no está no está sucediendo pues lo que lo que él pensaba no que todo iba a ser pues en un terreno raso que iba a enriquecerse eh, así en forma en que la gente estuviera de acuerdo o que o que su trabajo iba a tener que le iba a y iba a tener un reconocimiento no tiene ningún reconocimiento su trabajo Él tiene que obligar a la gente que le aplaudan Que le digan, no, pues, estás trabajando De otra forma no puede avanzar Cuando lo escuchamos aquí en el sonido Cuando se atreve a hablar Hasta eso que cuando se atreve a hablar Porque no tiene el valor, el coraje de hacerlo Sabe que la gente lo está escuchando Pero nada más, así como Está hablando el presidente, ¿no? Esa es la situación que, que estamos atravesando ahorita, ¿no? Hay este. no conocemos las empresas que estén infiltradas, ¿no? Pero son prestanombres. Lo más grave, sabemos, lo que sabemos, lo gravoso de esto es que David Tello es prácticamente el dueño de las empresas. Y los que presta? trabajan aquí son ¿Qué? prestanombres, son constructoras. ¿Sí nos decían que tenía algo que estaba saqueando ¿no? las piedras del río? No sé si ese es su, ese es el presidente. El, el mero presidente es el que ya compró una trituradora para triturar grava. La fue a acomodar ahí en, en un río en donde está contaminando. Y se le dio la tarea de desasolvar el río. Sacó toneladas y toneladas de piedra. Al rato viene un camión de volteo y se lo lleva a su casa, esa piedra, y ahí la tritura ahí. O sea, es un material que ahí le sale regalado, pues. Nadie se lo vende porque es del río y todavía este, aplica el dinero supuestamente de haber desasolvado el río. Por ejemplo, el hecho de que desasolvó como. 100, 200. Ponle que desasolvó unos 400 metros, le puso la friolera de un millón y medio de eso. Cuando esas máquinas no se gastan ni 40 mil pesos por desasoluar ese tramo. Cosas como esas son. O son sea, las maneja como beneficios para la comunidad, pero en realidad. Sí, él se está beneficiando, el... sí, doblemente, porque si aceptamos que la, las empresas son de su yerno... pues por ahí este está sacando jugo. Pero el hecho de que las piedras y todo el material pétreo regrese a su casa. Y él se lo vende a otras constructoras o al mismo municipio, pues es un saqueo infamia, o sea, es un enriquecimiento, un enriquecimiento que si ya le echamos números, este un presidente municipal que ganaba al mes de siete mil, 8.000 ocho mil pesos hace dos años, ahorita su patrimonio ha de sumar como de unos 3 millones de pesos de lo que ha desviado. Y 3 millones es poco Si es que se le hace cuánto cuestan los camiones que ya compró Las máquinas que compró La trituradora Y otras cosas que nos hemos enterado por ahí Que ha desviado el recurso ¿no? Del año 2011 y 2012 No se ve ninguna obra Yo no veo ninguna obra Que tenga carácter Que haya impactado Y en materia de De seguridad social ...está la clínica aquí de la colonia... ...donde subieron ustedes, hay una pequeña clínica... ...esa funciona muy bien... ...está otra aquí, de la misma dimensión... ...la doctora ya tiene medio año que se fue... ...no hay doctor... ...en San José, Buenavista... ...está otra clínica construida... ...ahí no hay doctor tampoco... ...no sé si haya material... ...no hay servicios médicos... ...que puedan... ...agua potable, aquí donde fueron ustedes... ...en la caminada en la mañana... Levantó los tubos por, por meter ese pavimento Los tubos están tirados Nadie dice nada ¿Por qué? Porque si algún campesino Reclamara eso Pues simple y sencillamente lo amenazaría Y como tiene ahorita eso Esa situación de que a cualquiera lo puede amenazar A nosotros no nos interesa ya cuestionar eso Más bien estamos Diseñando ya la estrategia de cómo ganar la elección Pero cualquiera que se atreviera A hacer eso, a cuestionarlo Sí que lo mandaría a lastimar para que ya se callaran, porque ya encontró que ese método para él es el adecuado de mandar a callar a la gente de esa manera. Así está la situación, así está gobernando este amigo hasta ahorita.